Sí, la obra Presa de mis audacias de sueño es un libro concebido básicamente para la edad en el cual el alumno está en un proceso de formación, tanto en la parte ética como en la parte literaria. Está orientado a la educación media y se puede considerar como una obra que deslabona diferentes géneros literarios en uno solo, la novela, eslabona el relato, la poesía, el ensayo, ...y la dramaturgia con dos diálogos que fungen como piezas dramáticas. Perfecto. ¿Cómo nace esta iniciativa, David? En el año 1985, a raíz de un trabajo en un taller de literatura de la Casa de la Cultura Francisco Bolaños... ...William Rerenberg, presidente de la Casa de la Cultura Francisco Bolaños de Barranquilla... Eh, ...hace la propuesta que trabajáramos el tema de qué sucede con la obra... Uh -huh. ...qué sucede con el autor a partir de la obra, no, no cómo, a dónde lleva el autor a la obra sino a dónde lleva la obra al autor entonces yo trabajo desde la obsesión que más bien es como una como un, una parte de la psicología o un linde entre la, la psicología y la psiquiatría la obsesión del escritor en el proceso creativo trabajo el poema obseso y cuando termina ya el taller yo no doy cuenta pues que eso puede dar para, para hacer algo más que no se quedar ahí. Muy probablemente al resto de compañeros pues se le quedó allí en el camino el, el, el texto del compromiso de taller. Yo seguí trabajándolo, seguí pensando en, en esa obsesión como tal y pensé de una vez el título presa de mis jaurías de sueños. O sea, Ajá. ser presa de una jaurías, imagínense. <risa> Pero de esas jaurías específicamente de los sueños, de las ilusiones, de la esperanza, de todo lo que uno considera pues que prácticamente inasible y en el año 88 a raíz del viaje hacia Venezuela de nuevo de, re, de retorno a Venezuela lo pierdo, comienzo a reescribirlo allá en el año 90 vuelvo y lo pierdo en el año 96 vuelvo y se pierde uh. o sea, fueron circunstancias eh, bastante adversas sí. eh, en el día de hoy pues vemos una circunstancia adversa por lo cual no hubo asistencia eh, masiva pues en el, en el recinto pero eh, yo creo que Lo que alimenta el espíritu de, del guerrero, que es el, literar, el literato, el, el, el escritor Es las mismas adversidades que se presentan Todas las dificultades que se presentan lo, que lo lo fuerza uno a, a concluir a, a llevar hasta final el final el propósito Bueno, y en esa última etapa, ya cuando no se le volvió a perder ¿Cuánto tiempo duró escribiendo el libro? Eh, hace cuatro años, a raíz de una invitación que me hizo Carlos Rosso A, a compartir un escenario salsa artizón Donde tuvimos la oportunidad de... de ...de publicar el folleto o el plegable clepsidra ...también dedicado a la literatura... Eh, ...él adquiere un computador y lo pone allí a disposición... ...yo afortunadamente ya venía con, con, con, con esa experiencia negativa y iba guardando, el el computador de los viejitos guardaba en disquete <risa> la información, se perdió el computador y perdió también el disquete, entonces se paró de nuevo, yo dije no, definitivamente esto no va a salir nunca pero siempre era el, el conflicto de que voy a hacerlo, voy a hacerlo, o, o acabo el libro o él acaba conmigo pero <risa> yo considero que que debo hacerlo, Ajá. entonces en el mes de marzo me endeudé, me metí en un préstamo bancario y me metí ¿Marzo en, en marzo pasado Cuando ya estaba eh, definido prácticamente la parte de los poemas, ya reencontrándome en la memoria algunos de los textos y, y creando otros, el día 15 de abril tuve una accidente en la moto, casi me mató en la vía de la poema hacia acá, y dije, si no me acelero me va a llegar la despedida y no voy a tener tiempo de, de, de dejar plasmado lo que yo quiero decir desde desde, desde, desde niño. Y me dediqué por completo, me olvidé, de ustedes vieron la ausencia de prácticamente de todos los escenarios del municipio, donde siempre... Estoy activo en la, desde la parte fotográfica Concentrado en, en la parte de, de la escritura Nos hemos acercado a diferentes estamentos oficiales a, Con el propósito del pues, respaldo No hemos encontrado ese respaldo realmente Y pues con las uñas Entonces, ¿quién lo ha apoyado en, en esta obra? Mire, yo como como decía eh, hice Tomé la iniciativa de rifar el cuadro que ilustra la portada Cobrando un poquito más la, la parte esa O sea, cobrando lo que es la, la parte del sorteo Para poder financiar, estoy en deuda con la editorial, estoy en deudas con la casa, en deudas con una cantidad de, de cuestiones, pero, pero si no, ¿sí? el, el libro está ahí Ajá. y considero pues que se va, va, va a dar que hablar. Perfecto, ya hoy usted hace el lanzamiento del libro, ya está, ya es tangible, ya se puede leer, mm. ¿usted qué está esperando o qué espera de ahora en adelante? Pues espero que tanto los rectores, los profesores, los, los padres de familia entiendan el, el fundamento del libro. O sea El libro, como le digo, está dedicado para ser trabajado desde la ética. El libro en líneas generales es la casa humana son las habitaciones donde está lo espiritual, lo intelectual, lo estomacal, lo sexual lo, la realidad, la fantasía, la inocencia, la libertad, o sea, en la medida que va entrando el personaje por las diferentes habitaciones va describiendo un poco y va sugiriendo, va, va, va intentando hacerle entrar en, en conciencia o en razón de pronto algo que se va a encontrar el lector allí es que son tres personajes todos los tres personajes son en primera persona y eso pues genera de pronto un Una confusión, pero en la medida pues, que, que, el, que el lector lo asimile va a pasar más adelante. Sí, eh, David, desmotiva de ponerte un poquito el hecho de que en el lanzamiento de hoy, bueno, vienen personas de todas formas, eh, gente que lo quiere apoyar, pero el municipio, los mismos concejales, los secretarios a quienes usted le había extendido la invitación no se hicieron presentes. ¿Usted cómo que lecturase de este desplante de cierto modo que le hicieron? Pues uno puede considerar que es un desplante desde el punto de vista de que en Europa, en Norteamérica, se hace el lanzamiento o, o cualquier tipo de actividad de cualquier orden, político, religioso, y así caiga nieve, que es una de las cosas que llegan. llegan. Uh -huh. eh, considero que una llovizna tan, tan leve como la que la tarde de hoy, no han, no han sido los, las tormentas o los aguaceros de anteriores, no vienen. Eh, considera uno pues que sí fue un desplante, pero mire, yo le voy a decir algo, Ariel. Tengo la certeza de que las personas que vinieron son los verdaderos dueños de mis afectos el resto no, no, no importa o sea tendrán sus razones eh, habrán las excusas como desde que se inventaron las excusas pues todos pero eso no me desmotiva por el contrario mi yo eh, yo no, no escribí el libro esperando que hubieran un número de personas el día del lanzamiento yo escribí el libro porque tengo un compromiso con esa generación de relevo con esa con esas personas que están envueltas en una sociedad que está siendo determinada por los medios de comunicación en la era de la influencia, en la era en que están determinando el pensamiento y el comportamiento humano. El, el resto me tiene sin cuidado. Finalmente, David, las personas que lo quieran apoyar, que quieran leer el libro, que lo quieran comprar, ¿cuánto vale y qué deben hacer? El libro tiene un costo por cámara colombiana del libro que le exigen a uno colocarle un precio tiene un costo de 25 mil pesos. Eh, los teléfonos que están eh, a disposición son 310-282-9804, 310-839-6061 y el correo electrónico ángeldavidesguerra.com. Allí a través de de, eso, de esas direcciones electrónicas y, de electrónica y los dos números telefónicos podemos hacer contacto. Esto es un poco como para evitar que la piratería alcance a ser me en un proyecto que ha costado tanto y que del cual como le digo estoy todavía endeudado.